Hola compañeros y compañeras de Farco y muy buenos días a la audiencia. En Mendoza avanza una de las obras de infraestructura anhelada durante años. Es la construcción de la tercer trocha para el acceso sur de la ciudad mendocina. Esta obra de vital importancia para mejorar la circulación de todos los usuarios trae consecuencias que preocupan a vecinos de los barrios ubicados a los laterales de dicho acceso, como el barrio La Gloria, donde se encuentra nuestra radio. Cientos de personas cruzan de un lado a otro del acceso para ir a la escuela, al trabajo o visitar familiares y solo se cuenta con un puente peatonal que para muchos no es accesible. Radio Comunitaria Cuyum durante años denunció esta problemática y la cantidad de muertes que genera el atravesar los carriles a pie. En 2007, cuando el actual gobernador Francisco Pérez era ministro de Infraestructura, le pedimos explicaciones. Esto es materia de, de que hay que estudiarlo, hay que analizarlo con la Dirección Nacional de Vialidad, porque esta ruta que atraviesa estos barrios que usted está refiriendo es una ruta nacional, la Ruta Nacional 40, y la jurisdicción eh, es Vialidad Nacional. Vamos a llevar la inquietud a Vialidad Nacional, al ingeniero Rivas, que el jefe del cuarto distrito, para que hagamos un estudio y veamos si se puede hacer una, un, un cruce eh, con no tantos inconvenientes, no solamente para la gente de mayor edad, sino para las personas que tengan capacidad diferente. Y espero que la próxima vez venga con algunas respuestas concretas sobre estos pedidos que nos han hecho hoy. En junio de este año se habilitaron 7 kilómetros correspondientes a la primera fase de esta obra. Hablamos con el ministro de Infraestructura, Rolando Baldazo, para insistir en el pedido de nuevas pasarelas, ya que durante los anuncios fue ignorado este reclamo. Y ahora viene también la construcción de el día de mañana de pasarelas patronales. Vamos a colocar pasarelas paralelas al puente del... De la calle Rausso. vamos ¿Sí? a modificar la pasarela del barrio La Gloria bueno, esa tiene solamente escalones así que la idea es colocarle una pasarela complementaria para que como te digo pueda ser utilizada con motos y bicicletas y va y también una pasarela que vamos a ubicar ahí, a la estación de servicio en Carrodilla, para que los vecinos ahí de la zona de la triple frontera también la puedan utilizar y, y sea mucho más sí, sencillo el cruce ahora de un lugar que con tres trochas imposible por caminando por abajo. Yo espero que en el plazo de un mes, dos meses más tardar, estén trabajándose en estas obras complementarias. Es una obligación que le he impuesto yo a la gente de realidad que incluya rápidamente esa pasarela porque es la obra más sensible en, en cualquier eh, obra que se haga con unos vecinos. Seguimos exigiendo que cumplan sus promesas para que los vecinos y vecinas de nuestros barrios puedan cruzar de un lado a otro y que esto no sea cuestión de vida o muerte. Para el informativo Farco, Ayelen Palero y Michael Pereira.